Aquí estamos queriendo hablar de economía. Bueno, tenemos una tarea de la otra semana,、sí. de, de la charla anterior,、uh -huh. que, este, que vamos a, a trabajarla un poco y vamos a conectarla con una noticia que ha surgido en los últimos días, que ha sido bastante、eh, difundida con, con respecto a la competitividad con Argentina, que está vinculado a lo primero. ¿sí? Tú recordarás que me, me habías preguntado bueno, qué pasa con el acuerdo entre. Mercosur y la Unión Europea, a raíz de algún comentario del actual presidente de Brasil,、eh, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, diciendo que b、bueno, u estábamos n o que e ya、eh, casi que en, en, las, este, en las previas de la entrada en vigencia de este acuerdo.、Sí. Bueno, yo estuve revisando un poco y consultando a, a algunas personas que están este, radicando、eh, en otros lugares, a qué opinión tienen, inclusive algún estudioso. De aquí de la, del propio Uruguay o de la región. Y, y bueno, sí, efectivamente, las expresiones del actual presidente de Brasil,、eh, Bolsonaro, en realidad se enmarcan dentro de una situación más electoral que,、eh, que, que, que, este, que real, por ya valga la redundancia. Es más una manifestación de deseos y casi que, bueno, una, un anzuelo de último momento desde el punto de vista electoral. Más que una realidad. Me comentaban que el acuerdo en realidad está en el freezer y que a cada tanto aparece alguien diciendo que sería bueno reactivarlo. Y concretamente en los últimos tiempos aparecieron, sí, efectivamente algunas voces vinculadas a las debilidades que tiene Europa producidas por la guerra de Ucrania. Europa está pasando un momento complejo, básicamente en dos rubros, en dos grandes rubros, que son los alimentos y、eh, la energía. A partir del de,、eh, conflicto que hay en Ucrania y en una zona donde provisiona muchos, muchas materias primas a Europa. Y en segundo lugar, porque Rusia es el principal proveedor de energía a, este, al, a Europa en general. De manera tal que lo que ha hecho Europa en los últimos tiempos ha tratado de buscar alternativas a, esta, a estos déficits que están enfrentando. Y ahí surge algún pensamiento o alguna expresión, pero que no pasa más que es de esto. De alguna autoridad europea o alguna personalidad de Europa diciéndole, bueno, el que puede provisionar esto es América Latina. En realidad hay otro que puede provisionar esto, que es Estados Unidos. Estados Unidos provee bastante de los mismos que está necesitando Europa. De hecho, ya ha he hecho algún acuerdo con Europa al respecto para sustituir algo de lo que venía de la Europa Oriental, de la zona de donde se está desarrollando la guerra. Ahora bien, El tema, por lo que me han comentado, es que lejos de llegarse a concretar el acuerdo con eh, eh, el Mercosur, que recordemos que es del año 2019, lleva ya tres años,、eh, las mismas objeciones que existían en aquel momento se mantienen en la actualidad. Los países que estaban más renuentes a aplicar este acuerdo, aquí tenemos fundamentalmente、eh, Francia en, en la primera posición, Eh, que con distintas excusas, voy a llamarlo desde entre comillas,、eh, siempre ha encontrado algún motivo por el cual alejarse de aquellos acuerdos que celebraban este, en la Unión Europea en su totalidad. Bueno, los mismos países se mantienen en la misma posición. Si bien están siendo afectados hoy en día por la guerra, las materias primas son más caras. Bueno, eso no cambiaría porque las materias primas que vienen de América Latina también tienen el mismo precio. Y en cuanto a energía. Eh, Europa está mirando a otros países, no exactamente a el Mercosur. Y curiosamente, uno de los países que está en el foco, en el radar de Europa, es son el principal exportador energético de toda América Latina, que es Venezuela, que suena muy mal porque estaba en la lista negra hasta hace, poco, hasta hace pocos meses y ahora aparece como un gran salvador ¿eh? para este, Europa y también para Estados Unidos, que ha comenzado, ha reiniciado. Las negociaciones、eh, comerciales con la propia Venezuela. Así que me parece, Jorge, que desde este punto de vista es más una expresión de deseo. Y si quedaba alguna duda, yo te diría que a esta altura, casi que a menos que pase algo extraordinario, el futuro presidente de Brasil, da Silva, Lula da Silva, ha dicho que él va a poner esto en el freezer. Y una de las cosas que me han dicho desde Brasil es que efectivamente eh, eh, los empresarios brasileños. Están conformes con que esto se mantenga en el freezer y son los que en definitiva estarían apoyando al futuro presidente si es que gana las elecciones, como todo parece decirlo,、eh, este Lula de Asilo. Así que daría la impresión que es otra andanada más de mensajes y de expresión de deseos, pero que el acuerdo, como hace 25 años que se ha estado negociando y hace tres, casi cuatro años que ya está firmado, no se movería del cajón en el que está, a menos que pase algo. Que por el momento no está a la vista, o que gane las elecciones el propio Bolsonaro, o que en Europa cambie mucho el pensamiento、eh, de los principales este, directivos, más que nada, repito, de Francia y de algunos países como Hungría, Rumania,、eh, la propia Polonia, que son los que en su momento buscaron este, más excusas para、eh, no poner en práctica el acuerdo. Y una de las cosas, y aquí. Eh, cierro un poco el razonamiento: es que ven que el Mercosur puede ser una oportunidad, pero sigue siendo extremadamente inestable y hay una preocupación muy grande por lo que está pasando en la Argentina desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico.、Eh, teníamos justamente, yo decía, el último dato estuve leyendo el informe de la Universidad Católica de la Sede Salto, en donde una canasta de consumo eh, eh, argentina en Concordia. Sale menos de la mitad de lo que sale una en salto a pocos kilómetros de diferencia. Con este tipo de asimetrías, es muy difícil que alguien pueda firmar un acuerdo comercial de mediano y largo plazo. Algunos dicen que quizá lo que puede llegar a pasar es que se firme algo de corto plazo y con un periodo de funcionamiento de algunos años hasta que se tranquilice la situación internacional. Puede ser, pero estamos todavía muy lejos de eso, Jorge. Bien, Mauro, tengo que entender por lo que dijiste del pensamiento de Lula, es que él no, no es, no es este, partidario de, de un, un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿es así? Sí, eso es lo que ha comentado él y algún asesor lo ha, este, lo ha refrendado. ¿Eh? La, palabra, la frase fue esta: Yo voy a poner en, en el freezer, como si ya no estuviera, ¿eh? este acuerdo con, el, con la Unión Europea. Palabras del propio candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores. Bárbaro. ¿Redondeamos por acá? Sí, por acá redondeamos, Jorge. Hasta la semana que viene, gracias, Mauro. Con gusto, buena semana para todos. Igual para ti. Frecuencia abierta.